Si alguna vez has deseado dar énfasis y destacar ideas clave en tu contenido, este es el lugar adecuado para ti. En esta breve exploración, te sumergirás en el fascinante mundo del resaltado efectivo con la habilidad de capturar la atención mediante elementos visuales distintivos. Prepárate para descubrir cómo realzar tus mensajes y añadir un toque de intriga a tus lectores, mientras exploramos la magia de enfocar la mirada en fragmentos esenciales. ¿Qué es Blockquote? El elemento es una etiqueta de marcado HTML diseñada para representar fragmentos de texto que se citan o extraen de otra fuente. Usualmente, se utiliza para dar crédito a autores y proporcionar un contexto claro para el contenido citado. Además, el elemento es una herramienta valiosa para la semántica web, ya que indica que el contenido dentro de él es una cita. Sintaxis básica La sintaxis básica del elemento blockquote es la siguiente. Blockquote inicia el bloque de cita. P, define el párrafo que contiene el texto citado. Footer, se usa para indicar el autor o la fuente de la cita. Atributos clave. Aunque el elemento es relativamente simple, admite algunos atributos clave que pueden mejorar su apariencia y funcionalidad. cite este atributo se utiliza para proporcionar una URL que enlaza con la fuente original del contenido citado. Si bien no es visible para los usuarios, es importante para la accesibilidad y para dar crédito adecuado a la fuente. Información obtenida de https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML/element/blockquote